Música En el sur del continente, bajo larga tiranía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 forjaran con sus hermanos el triunfo americano Jarire José Asunción va a ir coginalaya a la llava da igual, amigo va a estar muy bien grabada, eh con Tarde buenas noches. Comenzamos hoy en el día del natalicio de nuestro gran compañero José Asunción Flores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 Y por temas de género. Somos un espacio abierto a la participación. Hoy también, y vamos a empezar con ellos, dos compañeros de mi padre en la lucha por la liberación nacional, por la democracia y la libertad. Antonio Maidana Campos y Emilio Roa Espinosa, presente siempre. Antonio Maidana campo y Emilio Roa Espinosa, ambos de nacionalidad paraguaya y de 63 años al momento de los hechos. Tanto Maidana como Roa Fueron activos sindicalistas de la Confederación de Trabajadores del Paraguay y miembros del Partido Comunista Paraguayo. Debido a esas actividades, fueron perseguidos por la dictadura estronista. Roa fue detenido en menos en al menos dos oportunidades en Paraguay, lo que lo llevó a vivir en la clandestinidad y en 1957 a exiliarse en la Argentina, siendo abogado. Acompañado pocos años después por su familia Radicado legalmente Vivió más de 20 años en este país Y formó parte del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo en el exilio Por su parte, Maidana Que en su país era secretario general del Partido Comunista Fue encarcelado en diferentes oportunidades La última vez a pesar de que había sido condenado a tres años y nueve meses, estuvo prisionero por más de 19 años. Durante ese periodo fue recluido en diferentes recintos como el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital en Asunción y la, comis la Comisaría Tercera, así como también en el Centro de Detención conocido como Emboscada, ubicado a 40 kilómetros de la capital de este de Paraguay compartió este periplo con sus compañeros alfredo alcorta y julio rojas los tres fueron tristemente célebres por ser los presos políticos más antiguos del continente y, y en una cárcel tumba es decir, Sin, sin luz y bloqueados totalmente tras años de reclamos internacionales por su libertad Stroessner les otorgó la libertad el 27 de enero de 1977 aunque no se les entregó su documentación personal y los mantuvo bajo control policial permanente ante el temor de volver a ser apresados se asilaron en la embajada de Perú donde permanecieron ocho meses hasta que lograron obtener la documentación necesaria para salir del país y refugiarse en Suecia, lo que finalmente ocurrió en octubre del 1977. A partir de entonces, Antonio Maidana recorrió diversos países de Europa, de la Unión Soviética y también Cuba, denunciando la situación que atravesaba el Paraguay la represión y en ese contexto el asesinato de los activistas políticos. Ingresó a la Argentina de manera clandestina en el año 78. Tenía como objetivo, entre otras cosas, organizar la dirección del Partido Comunista Paraguayo y bregar por la construcción de un frente nacional antidictatorial. Se reencontró con algunos compatriotas que vivían en el exilio entre los que se encontraba Emilio Roa, que en ese momento era interinamente secretario general del Partido Comunista Paraguayo. Sin embargo, como como uno de los objetivos de la dictadura de Stroner era la eliminación de cualquier otra oposición, particularmente la del Partido Comunista Paraguayo, era, comenzaron a vigilarse de cerca las actividades de Antonio Maidana y Emilio Roa, que... Uno era ya Antonio Maidana, el secretario general, y Emilio Roa, el secretario adjunto. Para eso, se activaron los mecanismos de coordinación habilitados por Cóndor. Es en ese contexto que, tal como se demostró en este juicio, Emilio Roa y Antonio Maidana fueron secuestrados el miércoles 27 de agosto de 1980, aproximadamente a las 12 del mediodía, en las cercanías de la intersección de la avenida Directorio y la calle La Carra de esta ciudad, donde se encuentra el Parque Avellaneda. El lugar en el que ocurrió el operativo se encontraba dentro del área quinta, controlada por el Grupo de artil Artillería de Defensa Aérea 101, entonces a cargo de Horacio de Verda, perteneciente a la subzona capital federal, que a los fines represivos utilizaba como órgano de inteligencia el destacamento de Inteligencia 103, el que, para ese momento, se encontraba a cargo del imputado mario Alberto Gómez Arenas. Ese 27 de agosto y a plena luz del día fueron subidos por la fuerza a autos particulares, particulares y trasladaros con rumbo desconocido. De ese momento, Antonio Maidana y Emilio Roa ...se encuentran desaparecidos... ...bien... ...es... ...lo de siempre... ...es lo de siempre con... ...todos los luchadores... ...populares... ...del partido que fuere... ...del partido que fuere... Este, siempre este, están provocando eh, y lo podemos ver en la, en la situación argentina uruguaya, chilena, boliviana es decir, todos los países donde hubo el Brasil donde hubo una feroz dictadura también o centroamérica que utilizaron los eh, aplicaron lo, lo que estudiaban en la, en la escuela de las, de las américas hoy los recordamos Y el 30 estaremos en la Plaza de los Desaparecidos en Asunción para eh, recordar a todos los desaparecidos. Vamos a, a, la, a la actualidad y vemos con asombro lo que pasa en la Argentina. No por la situación en sí, porque la farsa también la tenemos en el Paraguay, con un carilindo que, de vez en cuando, viene al país para fungir de presidente o cuando el director general y verdadero presidente lo convoca para cumplir con sus tareas brevemente en el país. Por eso, la parte horrorosamente cierta del circo diario en el cual somos espectadores esclavos donde el narcofascismo gobernante nos hace mirar una obra repetida salvo en algunos aspectos puntuales como el del Carilindo en una asombrosa escena creo que la más representativa de lo que significa el yupismo politiquero en nuestro país se quiso hacer el abierto en un en una en un acto público del gobierno, le dio la a la palabra a una concejala. La concejala, lógicamente, salió a reclamarle por los, la situación que estaban pasando. Siendo el presidente, tiene que responder, o por lo menos darle una posibilidad a los vecinos. El resultado bochornoso para nosotros, no para ellos que lo ven de otra manera, fue el espectáculo circense de sacarle este el micrófono a la concejala. Entonces se lo sacó por más fuerza que por otra cosa pero realmente demuestra este la catadura moral de esta gente. Y vemos, por un lado, lo que pasó en Ciudad del Este, donde lo sacaron al, al intendente electo, que les ganó dos veces además, y la última por mayor cantidad, porque vieron que no lo iban a poder ganar para que el grupo de, de los Irún volviera a tener el control de esa ciudad y... ...vuelta a que los... ...los... ...este... ...grupos mafiosos... ...se hagan cargo nuevamente de la ciudad... ...pero... ...hicieron todo un... ...un gran despelote, sin embargo... ...han pasado... ...semanas, meses... ...y no hay nada... ...no han encontrado nada, entonces en un audio que se filtró el el interventor dice claramente que hay que matarlo lo mandan para matarlo políticamente pero la intención es matarlo a Miguel Prieto que es el que estamos hablando y vemos por otra parte Eh, la actitud hacia Nenecho Rodríguez y eso me hace acordar eh, la actitud hacia Nenecho Rodríguez porque este lo tratan con mano de seda haciendo que son delincuentes de la peor, de la peor calaña son 500.000 millones de guaraní en lo que se llevó ahora eso también me hace acordar y por eso este de las cosas ochochornosas el espectáculo de la foto de han rodríguez y su esposa acariciando cierto paquete antes de ser impuesto como intendente de asunción ese en ese paquete estaba el o el dueño del paquete es el jefe de, de toda la rumpla sea el ...allá en el quincho de la, de la calle España... ¿Mm? ...no sé si se acuerdan de esa foto... ...no me quiero imaginar que tuvo que hacer el cari lindo... ...luego puesto a dedo por su jefe el en el actual cargo... ...que nuestro ca este que en nuestro país lo que dijo Mañeto... ...el delincuente que está al frente del Diego Clarín... ...o del grupo Clarín... Dijo sobre el puesto de presidente del país, puesto menor. Acá se ve con claridad lo de puesto menor. Ahora, ver lo que pasa en la Argentina es lo que pasa en el Paraguay, pero consecuencias vertiginosas. Mientras en nuestro país lo fueron haciendo durante décadas, acá lo hacen durante meses. En meses hacen lo que no... ...nos hicieron nosotros durante décadas... ...y sin tiempo para asentarse... ...pasa de un aspecto a otro... ...como si mañana se terminara el mundo... ...y antes del final quisieran hacer todo lo que puedan... ...en el Paraguay ya sufrimos... ...sufrimos esto mismo... ...con décadas... ...entre una fragilidad y precariedad y otra... ...con masacres de por medio una guerra civil en la que el gobierno argentino y su partido político tuvo muchísima importancia para que las posteriores insurrecciones no se pudieran articular y que en el plano fronterizo, en mucha menor medida en Formosa, en el resto desde Rosario en adelante, había un sobresueldo para las autoridades policiales principalmente y beneficios para el resto de las fuerzas que blindó a la dictadura y luego a sus sucesores, exceptuando los cuatro años de Fernando Lugo, el resto fue un despeñadero permanente. Lo que antes estaba oculto, ahora, con la implicancia internacional del genocidio del nazifascismo sionista en Palestina y principalmente en Gaza, por el inmenso yacimiento de petróleo y el gas que subyace en sus costas. Esa es la verdadera razón del por qué quieren sacar a los palestinos de Gaza. Y encima tuvimos que escuchar a este traficantes de fantasía explicar de que querían hacer un centro de esparcimiento VIP en Gaza, ese esa fantasía de Trump, que sabe perfectamente que será principalmente una gran base de producción de petróleo, que es lo que les importa. Y también, ¿por qué no le dan aire en las Naciones Unidas y sabotean permanentemente a la República Árabe Sahaurí Democrática o Sahara Occidental todavía. Porque también aunque no tiene petróleo, tiene fosfatos, grandes yacimientos de fosfatos. Por eso no le reconocen no la reconocen a la RAS, a la República Árabe Sahaurí Democrática porque tendrían que aceptar su soberanía hoy pesoteada con apoyo de la OTAN, la UE y los Estados Unidos por Marruecos, la monarquía narco-sionista que les provee de drogas a Europa. No nos hagamos los boludos, digamos las cosas. Hablar del sionismo es hablar del capital financiero internacional, de la convergencia de las bancas buenas y malas, entre comillas. Las bancas oficiales y la otra, la banca de las trata, la droga, la prostitución, etcétera. Las armas la utilizaban, la vendían las dos. Y esas dos bancas, o sea, la banca mundial hoy es una sola y la preeminencia creciente de las familias mafiosas en la gestión estatal tanto en los llamados países centrales como la de los llamados países periféricos, donde el dólar es la divisa principal que contiene el que contiene eh, que sostiene el conglomerado Ves a venir. porque siento que te acercas en el umbral de mi puerta que hay Palabra bella, ¿cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella que siempre alumbra seré comer Y es el deltar de tu cariño florar o más al niño Tienen tus ojos tierna tristeza El centlleó de dos puniaes i l'anngudes del carro. Fui el puente de encantos por cuya causa se si estado robando. Son dos campullos de pasión y la flor silvestre por tuya. Es tu palabra al y alpeño, tierna cadencia del pura fe. Es el motivo de cien poemas que siempre inspira dat en lleuve nena ta terra la va tambrejo se tovas i no tinguala tensuer mosura i l'olfulgó des del cuarat Bueno, como les decía hace un rato, la creciente preeminencia de las familias mafiosas en la gestión estatal, tanto en los llamados países centrales como en los llamados países periféricos, este donde el dólar es la divisa principal que sostiene todo el conglomerado. Además de algunas otras divisas, pero son menores Y acá viene lo que desacomoda todo el, el panorama, es la aparición de los BRICS. La aparición de los BRICS pone de cabeza los planes de las élites para socavar los derechos adquiridos en el sistema democratino, no es democracia, esto es democratino-cracia, occidental y capitalista en general. Si no vemos la situación partiendo de la situación internacional, el panorama internacional, no podremos sacar conclusiones valederas de la gravedad de los gobiernos que representan sin intermediarios ...a las élites... ...y como es en la Argentina... ...los milleys son parte de esa dispensa... ...de las élites... ...hacia los mejores empleados del mes... ...aunque este... ...buah... Bueno, ...que contienen funcionarios... ...y empresarios ligados a las élites... ...por lazos familiares... ...el narcofascismo gobernante... ...que considera la venta de niños la pedofilia, la destrucción y o apropiación de las reservas naturales como son los parques nacionales que tanto en la Argentina como en Paraguay están arrasando, también arrasan con ello las pocas tierras que tienen todavía los indígenas. Y con ello también desguazan todos los avances sociales, políticos y políticos y dinamitan lo económico, dejando el tendal en los sectores más vulnerables en los que están los descapacitados, los jubilados y los que se cayeron del mapa económico, que viven en las calles, en los asentamientos o en las villas desperdigadas en todo el territorio y con crecimiento exponencial, a medida que la falta de trabajo obliga a las familias a buscar cobijo en las condiciones más deplorables, alejando a la niñez, adolescentes o jóvenes de la salud y educación públicas. Y si tratamos la educación, esta distancia entre la aplicación de la educación entre los colegios de los sectores acomodados es abismal, es abismal. No hablando sólo de las élites, sino de sus segundo, tercero, cuarto y quinto anillos de riqueza relativa donde la educación desde el preescolar privilegia el libro, la lectura extensiva y la prohibición absoluta de los móviles, la internet y las redes sociales a los que acceden solo como parte de los momentos de ocio. Fíjense la diferencia instrumental que tenemos. Esta es la diferencia, porque antes me acuerdo la educación que teníamos en el Paraguay en los 50, puede ser que haya llegado a los 70, tal vez los 80, y que luego se fue desdibujando cada vez más. Yo me acuerdo cuando vine a la Argentina a los 7 años, porque mi papá estaba preso, mi mamá deportada. Este y yo estaba interno en, en el colegio Cristo Cristo Rey, pero mi papá se iba a escapar, avisó. Y los jesuitas de este sabiendo de que me iban a venir a buscar el colegio porque Estroner tenía la mala costumbre de que se si no tenía a los padres, tenía a los hijos que eran tratados como adultos y torturados de la misma manera. Entonces vine a la Argentina y en la Argentina yo ya vine preparado, estaba en primer grado. Sabía leer de corrido, suma, resta, este, divisiones, multiplicado. Y acá no, no, no pasaba nada con eso, hasta el segundo grado no, no venía todo eso. Pero eh, escribía con la mano izquierda y me mandaba a primer inferior, me hicieron perder tres años. Bueno, pero eso también demuestra que los que vinieron después, los que echaron al peronismo... Como educadores realmente lo que pusieron arriba era de lo peor. Y a medida que los gobiernos y payos fueron aceptando que las políticas educativas incluyeran los textos de Europa Occidental, de la época franquista, porque encima no, no fue de cualquier país, porque otros países eran estaban mucho más desarrollados, ...y lo pusieron como modernismo... ...y que los acuerdos internacionales de Bolonia, Italia... ...fueran aplicados con rigor por todos los países... ...hasta que la realidad en el deterioro de la educación... ...puso a una potencia como Rusia... ...a adoptar nuevamente... ...no hace tanto... adoptar nuevamente el programa de educación soviética. En este aspecto, puedo decir, por haber sido librero, de que los estudiantes de primero y hasta segundo año de las facultades de Ingeniería, Metalurgia, si es todo lo que tuviera que ver con matemáticas, estudiaban, escuchen bien, estudiaban con el libro del primer año de la secundaria soviética, en primer año y segundo año de la facultad. Es decir, los estudiantes universitarios podían estudiar con el libro de matemáticas del Estado Soviético, de la Unión Soviética, hoy Rusia. Pero, fíjense la diferencia abismal entre una educación estatal, laica y... muy capacitada de los estudiantes soviéticos o rusos y la nuestra, desastre. Bien. Y me consta, porque yo las vendía, hasta los docentes pedían estos libros. Porque eran muy buenos y valían chaucha, valían bueno la verdad que valían chauchas porque tenía que venderlo no entendían los soviéticos como era la cosa pero tenía que venderlo con los precios de la Unión Soviética no los de la Argentina así que así eran las cosas y se aplicaba ...para todos los libros técnicos soviéticos... ...ni hablar de los cuentos tradicionales rusos... ...que he vendido... ...enormes cantidades... ...en una encuadernación excelente... ...bien, volvamos al presente... ...toda esta laraca de los buenos muchachos y payos... ...de los johnny y de las élites o de los sionistas... ...que son lo mismo que son los genocidas más feroces desde el nazismo, el fascismo y el nacional catolicismo franquista o lusitano, es decir, portugués, el más virulento, lo vemos todos los días y nos preguntamos cuántas grabaciones de Epstein tienen los sionistas, porque Epstein era sionista, tienen los sionistas que hacen que los líderes de la Unión Europea, los yonis y los países Latinoamérica, muchos de África o de Asia, no levanten la voz para condenar y exigir que las la Naciones Unidas les pare la mano asesina a los israelíes, un país paria por decisión propia, porque se ha hecho una consulta internacional con ellos Y ha salido de que el 79% de la población israelí asume como propio el genocidio. <coughs> Disculpen. Así que son parias para el resto de la humanidad. Entonces, todas esas acciones que le sacan impuestos a los más ricos de cada sociedad, que le dan beneficios, que le sacan a las mayorías dejando a más población en situación precaria que dejan de lado todas las conquistas sociales laborales, profesionales, etcétera que barren con la cultura en todas sus formas en beneficio exclusivo de un porcentaje adecuado que cada vez es más pequeño. ¿Por qué? Porque las, la concentración de poder va este, haciendo que las grandes empresas compren las pequeñas para terminar, aunque sea con una mínima este, oposición o confrontación este, económica. Es decir, que ya el, el capitalismo, al hacerse imperialista, va tomando todo. Y esto este deja a los trabajadores de todos los ámbitos, aquellas personas que dependen de un salario, sean manuales, técnicos, profesionales o científicos, los pequeños industriales y, o comerciantes o emprendedores estamos bajo ataque clasista. Estamos en el medio de la lucha de clases y pese a todos los infundios que en contra de los asalariados de que somos clasistas porque defendemos tener mejores condiciones de trabajo y de vida los más salvajes clasistas son los ricos. Sobre todo los más ricos, aquellos que viven totalmente del mercado financiero y de nuestro esfuerzo diario. Todo este ataque contra nuestra sobrevivencia, sobre nuestras familias, sobre nuestras niñeces, es para que ellos puedan tener aún mayores privilegios pero nos dejan absolutamente sin tierras para cultivar sin aguas para tomar ya que la idea es que el agua potable es comercializable y no es ninguna casualidad ninguna casualidad de que sea Mecorot Mecorot la empresa estatal israelí la que le niega el agua potable a los palestinos es la que maneja los acuíferos de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y allá lejos El Salvador con el sionista Bukele. ¿Por qué ahora en la Argentina 11 provincias ya son controladas? por este organismo estatal, estatal, acá no es ninguna empresa privada, acá es una, otra vez, otra empresa estatal, que viene, nada menos que el agua. Bien, Bukele, que es de origen palestino, y es sionista, demuestra, Claramente que la cuestión no es religiosa, sino que ide es ideológica. Es un traidor al movimiento popular salvadoreño. Ahora quiere que el Paraguay lo acompañe, sea lo mismo que ellos, que la dictadura que hay de hecho allí, sea también destino de las pobres gentes que van con promesas de vivir mejor y terminan en cárceles de máxima crueldad en El Salvador hoy y mañana también en El Paraguay, lo que no debemos permitir bajo ningún punto de vista. Por eso siempre decimos que todo tiene que ver con todo. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Recuerden siempre y ténganlo, presente para que podamos seguir avanzando en la resistencia. Como todo está relacionado, en cuanto a Bolivia plurinacional, la traición orquestada desde Arce, Catacora y choque Choquehuanja, desde el primer día para defenestrar a Evo Morales, ha tenido al final que pactar de nuevo abiertamente con quienes le dieron el espaldarazo, con apoyo de la embajada, y luego guardaron silencio. Los golpistas, y ahora, luego de que lograron la exclusión de Evo, de la elección este del nuevo presidente y modificaran resultados en las urnas vuelven todas las políticas que durante décadas mantuvieron a los bolivianos sometidos a los terratenientes los varones de la droga y las empresas gringas ¿cuánto tiempo durará este nuevo calvario? veremos mientras tanto en el Perú popular soberanista y rebelde siguen organizando y manifestando con la fuerza organizada de la CGTP la Confederación General de Trabajadores del Perú y las organizaciones sociales, culturales y de vecinos como la Asamblea de los Pueblos de Ica por ejemplo la Asamblea Nacional de los Pueblos, exactamente en el Ecuador en el Ecuador la oposición democrática sigue ganando espacio y ya veremos cómo resuelven los grandes las grandes dificultades de un gobierno militarizado y cada vez más entregado al capital financiero internacional. Y llegamos a Venezuela, un país cuyos recursos naturales lo ha puesto en la mira codiciosa de los yonis y que la traición de Brasil a impedir que fuera de los ciudadanos BRICS impide una defensa corporativa común que impida toda agresión. Así y todo están Irán, Rusia y China acompañando permanentemente. Así y toda la movilización de más de 2 millones de milicianos voluntarios ha dejado fuera de posibilidades al imperio su invasión, porque esos barquitos llenos de marines no estaban al cohete, no querían darse un paseo por el Caribe, se tuvieron que volver a casa. Pero no hay que bajar la guardia, quieren holearla las hordas imperiales de un imperio en decadencia total. Toda Latinoamérica debe ser una para defender a Venezuela, a Colombia a la que también le quieren pegar un golpe, Panamá, Honduras, Cuba o Nicaragua, que también están en el ojo rapaz del imperio. Más aún Honduras, donde se perfila un segundo gobierno de izquierdas que reemplace a Xiomara Castro. Nuestra solidaridad con México y con la sola y solidaridad con las luchas palestinas por su derecho a existir en su tierra hollada ocupada por las rapaces criminales genocidas y supremacistas europeos del sionismo nazi fascista <risa> Hoy, 27, es el día de José Asunción Flores... ...que nos dio la música, que nos identifica en el mundo. Mañana es el cumpleaños del padre de un compañerazo... ...el doctor Rogelio Goiburú. Saludamos a don Agustín Goiburú donde esté. Y el 30 de agosto, en la Plaza de los Desaparecidos y en las calles por memoria, verdad y justicia. Hasta el miércoles próximo.